No, creo que, que los dos equipos supimos eh, imponer nuestro juego por momentos en la serie, supimos volver este y manejar momentos, y los dos también padecimos por momentos el hecho de, de no poder cerrar los juegos, pero eh, me parece que es una serie netamente pareja, donde los dos tenemos las mismas chances de ganar. Son dos equipos que, que están preparados para para este momento, así que seguramente no, no hay, eh, diríamos... Nada que indique que uno llegue mejor que otro, me parece que nada que va a ser otro juego diferente a los otros cuatro, seguramente.